And Tú quisiste robar el hueco en mi cabeza. Tú quisiste robar el hueco en mi cabeza. Pero tú no sabía que mi cerebro tiene protectora. Pero tú no sabía que mi cerebro tiene protectora. Te voy a cagar todo el cerebro. Te voy a cagar todo el cerebro. Con maldiciones, cielo de garabatos. Con maldiciones lleno de garbatos. Tú quisiste entrar por la puerta de mi oreja. Tú quisiste entrar por la puerta de mi oreja. Pero tú trataste y nunca llegaste a entrar. Pero tú trataste y nunca llegaste, llegaste a entrar. El amor que tú tienes no tiene ningún valor. El amor que tú tienes no tiene ningún valor. El corazón no existe, es una mentira. El corazón no existe, es una mentira. Ahora que yo canto esa pequeña canción, ahora que yo canto esa pequeña canción, de una manera u otra, tú llegas a entrar. De una manera u otra, tú llegas a entrar. Lo negro existe, es una realidad. Los negros en la rival, no siendo mis huesos Y tú vas a entenderlo en toda tu vida Y tú vas a entenderlo en toda tu vida Ahora que se acaba esa pequeña canción Ahora que se acaba esa pequeñita canción Lo único que quiero es que nunca más te voy a cantar Lo único que yo quiero es que nunca más te voy a cantar